Crash 105 FM. Desde Radio Crash, Músicas en la Tarde. A todos desde Radio c l a s s en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar músicas en la tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa m u s i c a s tardes. arroba hotmail.com. Es. Repito, músicas tardes, arroba hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en el blog de la emisora, en r a d i o c l a s o r g podéis estar al tanto de todas las novedades de lo que sucede en esta n u e s t r a emisora Radiocras. Escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil para acompañaros donde... haciendo cualquier otra actividad que realicéis. Y como no, pues también ahí en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Nos podéis comunicar con todos nosotros y estar al tanto de las novedades, que ideas, sugerencias, en fin, todo lo que sucede en lo que es el ambiente de las redes, de las redes sociales. También aprovechamos el inicio del programa para saludar, como no,、pues、a los oyentes de la emisora Amiga y Hermana de Radio Nava, de aquí de Asturias, y de los que lo hacen a través de la emisora también Amiga y Hermana de Sevilla, Radio Ecija, en el 93.4, que redifunde este programa los jueves a las 3 de la tarde y los lunes a las 23 horas. A las 11 de la noche, pues ahí también nos podréis escuchar. Y、eh, como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López. Encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en la primera parte del programa, vamos a escuchar un disco realmente muy interesante de una cantante noruega. Bueno, cantante. Sí, bueno, cantante y compositora en este caso, n o porque en sus anteriores trabajos, que datan ya del año 1999, empezó su carrera musical, ella se dedicaba un poco bueno, pues a recoger el folclore de la zona en la que, había, en la que, en la que nació, allá por el año 1976. n o Ella responde al nombre, vamos a ver si lo decimos bien, de Uni Lublith. Más o menos, o loblith, escrito, ya sabéis que esta, esta letra, los noruegos tienen esa letra que es una O partida por una barra, ¿no? Y más o menos creo que se dice como una U, una E, bueno, una cosa así. Nosotros lo españolizamos, un I con dos Ns, loblith, ¿no? Esta cantante noruega que nació ahí en esa zona geográfica de un, un poquito, si miramos el mapa de Noruega, encima de lo que es la capital de Oslo, ¿eh? mirando para el Océano Atlántico, bueno, pues ahí nació y en una zona geográfica en la que abunda mucho la música, los músicos, ¿no? ¿no? De ahí han salido grandes músicos allí en su país de música tradicional, ¿no? y sobre todo, especialmente, parece ser que mujeres, tanto cantantes como violinistas. Bueno, pues ella se creó allí en, en esa zona y comenzó a recibir influencias de la música de su madre, que también le cantaba, y todo en el ambiente cultural en el que se creó, que, bueno, pues eso, es e es un ambiente musical bastante grande en esa zona geográfica. Bien, lo cierto es que en el año 99. Publicó su primer trabajo basado, digámoslo así, en los cantos tradicionales que por allí tenían. Ella recuperaba con la voz esos cantos, el segundo también, y hoy nos centramos en el tercero, en el Rito, el Rite, del año 2008, donde、eh, da un salto, digamos, muy, pero que muy grande y tremendamente interesante. ¿no? Donde mezcla todas sus composiciones, abandona, digamos, un poco lo que es la fuente primigenia de, de la música folclórica de, de allí, de, de su tradición, de su cultura. Para adentrarse en estas composiciones con ambientaciones electrónicas, instrumentos como el cello, el acordeón, en fin, toda una panoplia de, de sonidos realmente interesantes y que hacen de este trabajo, bueno, pues una verdadera exquisitez, ¿no? Hay que decir que esta mujer es, recibió, pues es el artista del año en un festival llamado de f o l k e r l a n d en el año 2006. Al año siguiente también recibió un premio en otro festival de Spielmann en la categoría de música contemporánea, junto con la Orquesta de Radio de Noruega y, la, y un grupo, g r e t z Vocalis. ¿no? Ha trabajado con infinidad de, de músicos que, bueno, aquí la verdad no conocemos, o yo al menos no lo conozco de allí, de, de Noruega. También hay que decir que ha actuado por varias partes de, de Europa y del mundo. En España, creo que, que jamás ha venido a, a darnos un concierto, o sea, que es una auténtica desconocida en lo que respecta a la música en vivo y en. Y en vivo y en directo, si lo diremos bien. ¿no? Y este disco que vamos a concentrarnos hoy ¿eh? que vamos a escuchar en su totalidad, pues eso, data del año 2008, lleva por título Rito y vamos a comenzar a escucharlo. ¿no? Así que qué mejor que, que en la primera muestra para que veáis un poco por dónde nos anda esta mujer que responde al nombre, pues como os decía, ¿no? el u n i l o b r i d vamos, vamos a ver una, un tema cantado, ambientes electrónicos y sobre todo yo destacaría, bueno, pues ese chelo que a b u En todas las composiciones, n o pero sobre todo, bueno, pues que os fijéis en ese pequeño detalle, cómo utiliza el c e l l o Bueno, todas las composiciones son preciosas, n o pero bueno, hay que fijarse a veces n o el c e l l o Reconozco mi debilidad por este instrumento n o y tal vez me enfatice mucho en, en lo que es la utilización de este instrumento. Pero bueno, en fin, vamos allá. Esta es u n i l o b r i d un auténtico estreno para todos vosotros. Pues con este tema que acabamos de escuchar, se abre el trabajo, este rito de u n i l o b l i d que da comienzo y, como muy bien podidos, habéis podido, bueno, estoy aquí liado con el CD y ya empezamos. Debe de ser el tiempo que les afecta, ¿no? Que nos complican un poco la vida. Bueno, los botones no respondían, pero ahora ya estamos en orden. Ya tenemos la canción seleccionada siguiente. Lo que os decía. Bueno, pues esta es Unilobri, como muy bien habéis podido escuchar, sensibilidad, delicadeza y buen gusto en todo lo que acontece. Vamos con el siguiente de los temas, un poco, tal vez, yo lo califico un poco de triste, ¿no? Un poco fúnebre lo que nos van a cantar, pero bueno, no olvidemos de que es Noruega y, por supuesto, el ambiente gélido que hoy aquí en Asturias tenemos, pues bueno, supongo que ellos, bueno, supongo no, sabemos certeramente que a ellos les invade durante gran parte del año. Vamos con el segundo de los temas, que lleva por título I Meet You Here. AHHHHH <laughs> Es una verdadera maravilla esta composición de, de Uni l o b l i z que estaba acompañada únicamente por el chelo y ese otro sonido que escuchábamos por ahí que parecía un poco indescriptible, o al menos para mí, que era el, el corno francés, el cuerno francés era lo que única y exclusivamente utilizó aquí en este caso, en esta composición Uni l o b l i z Bien, seguimos, vamos con otro de los temas、eh, donde la voz de Uni, yo creo que se repite, pues por así decirlo, una y mil veces. Bueno, Pues, si el tema es delicado en por sí, con este coro infantil que nos ha incluido u n i l o v i t pues todavía lo hace muchísimo más extremadamente delicado, podríamos decir, ¿no? Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, seguimos con esta delicadeza, y yo creo que aquí、eh, Uni utiliza algo que en, en un trío musical que ella tiene, que es con un contrabajo, y vamos a decirlo con un músico que toca el vidrio, ¿no?、Eh, lo utiliza, ¿no?、Uh, para entendernos, ya sabéis que si、um, tenemos varias copas de vidrio y las vamos llenando de agua, ¿no? A Diferentes capacidades, diferentes alturas de agua, y luego les frotamos los bordes, salen unos sonidos, se toca música, n o visualmente es una cosa muy interesante y sonoramente, bueno, pues parece que tal m e n t estamos e como sumergidos en, en un mundo de la electrónica, n o salió un sonido así muy peculiar. Evidentemente, los créditos yo los tengo aquí un poco medio inglés, medio medio, medio noruego y no acierto a descifrar, pero yo intuyo que aquí utiliza, digamos, eso, ¿no? Las, los vasos sonoros, vamos a, a denominar. Lo así. De todos modos, si a alguno le gusta el cine y lo queréis ver,、eh, que yo recuerde, había una película de años hace, ¿no? creo que era de, de Fellini,、eh, y la nave va, en la que había un músico que daba precisamente en, en, en esa película, pues un músico en un momento determinado, en el salón del barco, que se, se desarrollaba allí en un barco, en la nave, por supuesto. Bueno, pues él daba un concierto con. Frotando las copas, haciéndolas vibrar y de ahí se acaba e s t r e l l a d i f e r e n t e s sonidos. Bueno, un poco con esta idea vamos a escuchar este otro tema también extremadamente delicado de Uni n Loblith. No. う、yeah. No, yo creo que no utilizaba las copas, pero de todos modos algo utilizaba de vidrio, ¿no? Y estaba aquí cavilando un poco cuando escuchó. A esta, a esta cantante, Auni Lublit, ¿no? que, que yo creo que hay una tendencia natural a que los nórdicos parece que les gustan los sonidos delicados y utilizar este tipo de sonidos, ¿no? el, el, como lo diríamos, este silofón pequeñito de juguete ¿no? con chapas metálicas, estos vidrios, vamos a decirlo así, que hemos oído. ¿no? Y si recordáis un poco a ese otro grupo que estaba mirando y hoy no lo he traído, pensé que había traído el disco de Amina, ¿no? pues también son extremadamente delicadas y utilizan, le gusta mucho este tipo de sonidos, como lo que acabamos de escuchar. ¿no? De, del gospel, este de Metales, el, el vidrio, en fin, todas estas cositas. ¿no? Y Uni parece que, que también le gusta, n ¿no? con lo cual vamos, vamos a ver si deducimos que a los nórdicos les gusta n este tipo de sonido. s Seguiremos investigando. Bien, vamos con el siguiente de los temas que también está cantado. Corta donde podemos apreciar las capacidades vocales de, de un i l o b l y que, por cierto, no lo dije al principio, pero evidentemente, a, amén de aprender, digamos, en su casa, en su ambiente rural donde ella creció en esa zona así norteña que mira lo, al océano Atlántico de Noruega,、mmm, bueno, pues ella también estudió en una academia por allí en un pueblo cercano que renuncio a deciros el nombre y porque no hablo, no hablo noruego ni siquiera. En privado, como decía el otro, pero sí puedo deciros de que una vez que acabó esos estudios allí en esa zona próxima, en su región, pues ella se fue a estudiar a, a la Firda Jeans, que es una academia noruega de música, más o menos, y ahí comenzó, bueno, pues recibió estudios、eh, que muy bien, estamos muy bien apreciando en este disco. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, donde de nuevo、eh, Uni nos juega a,、eh, con el estudio y con su voz. へ、hey. t h e rule Bueno, pues este era el tema. Vamos con el siguiente de los temas, donde eh, eh, Unilobliz utiliza única y exclusivamente la voz. Ella va a cantar en una sola voz o en dos voces. Y el título del, del tema es realmente curioso y yo no sé por qué. Bueno, cada vez que, que lo veo me acuerdo de los, de los vikingos, ¿no? El tema se titula Bebo tu vino tinto. Mmm. Um, uh, um. I thought of the p、pues、u Este e s era el tema en exclusiva que, que utilizaba la voz u n i l o b l i d única y exclusivamente era su boldo que estábamos escuchando. Bueno.、Mmm. Sí, perdonar, es que estaba aquí con un pequeño CD, el frío, ya sabéis que no s atenaza. Lo que os decía, el, la voz una, única y exclusivamente de la propia intérprete y compositora de Uni Loblitz era lo que oíamos en este tema, ¿no? repetidas、pues、bueno, tres veces. ¿no? Como veis, una melodía principal, un acompañamiento y de vez en cuando surgía por ahí algún que otro adorno sonoro. Bien, vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este rito del 2008 de Uni Loblitz. Bueno, pues con este tema de ambientación electrónica y la voz de Uniloblit se cierra este rito del año 2008, el primer disco que tenemos de, de esta Noruega, de esta mujer realmente interesante. Tengo que reconocer de que bueno,、pues、ha publicado, si no recuerdo mal, un par de trabajos más desde esa fecha. Pero bueno, es literal y absolutamente imposible encontrar nada de esta mujer. n o Esto lo encontré un poco por casualidad, así probando, y, y bueno, pues fue un descubrimiento realmente satisfactorio. n o Esperemos que tengamos continuidad de, de, de seguir escuchando otros trabajos de, de esta mujer, porque bueno, a tenor de lo que acabamos de escuchar, yo creo que es una mujer que hay que seguirle la pista. n o Una compositora y una artista que, que merece realmente la pena. En su país es bastante reconocida, por varios países de Europa ya ha actuado, inclusive. Ha actuado también por Estados Unidos o va a actuar en Nueva York, si no recuerdo mal. En su página, bueno, pues informa un poco de, de los conciertos que dio y que va a dar, pero en España. Por supuesto, nothing de nothing, ¿no? O sea, seguimos sin conocer a esta mujer, a esta Uni Loblit, que repito, que es noruega, ¿no? Así que, bueno, ya lo sabéis. Bien, antes de, continuamos, no sé antes recordaros que estáis en Radio Class 105 de la FM, que este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que el teléfono es el 985142345, y el correo electrónico para ponerse en contacto con el programa músicastardes.hotmail.es. Y nosotros continuamos y lo hacemos. Un, voy a poneros un disco muy especial, muy tremendamente especial por, por varios motivos. ¿no? Ya sabéis que hace. Bueno, pues estaba aquí cavilando, ¿no? No sé si va dos o tres años. Sí, hace dos tres años posiblemente. Pues tuve el gusto de, por medio de internet, conocer a un hombre muy activo y que tiene un blog de música. que Si ponéis ahí en el Google Nuevas Músicas, os aparece el blog Spock Music from no sé qué. Bueno, pues en realidad ese es el nombre oficial, pero bueno, el, el nombre que todos vemos es el de Nuevas Músicas, que está comandado por un hombre llamado Faustinger, muy activo, muy reconocido en, en toda la gente aficionada a diferentes estilos de música. s Sobre todo en lo que es la escuela berlinesa. Y él vino aquí a hacer un programa en esa escuela, sobre esa escuela que ha tenido muchísimo éxito y que es toda una referencia. Bien, hay que decir que, que bueno,、pues、Faustinger estaba、eh, dentro de un, de un foro de música de determinados estilos, de determinados sonidos, que es privado, que es el Frogman, y me invitó a participar en, en, en, el, en dicho foro. ¿no? Lo cierto es que no hace mucho. Eh, si recordáis, cuando empezamos esta temporada,、eh, el programa se comenzó a emitir ahí en Radio Écija en Sevilla. Entonces, en el primer programa de la temporada, yo puse unos músicos de Sevilla.、Eh, yo creo que puse tres, pero se me ha olvidado uno de ellos. Desde entonces vengo haciendo memoria.、Eh, puse a Triana y a otro grupo que se llamaba VS Unión. Que ya por la década de los 90 nos dejó dos discos realmente fantásticos. El primero de ellos era Azuleo y el segundo que yo. Personalmente creo que es casi mejor que el primero, que era Isla Menor. ¿no? Luego yo sabía que se habían, que habían, que se habían separado. ¿no? Jesús Vela y Manuel Sutil se, se, se separaron por los motivos que fueran, y yo daba el grupo por literal y absolutamente muerto. A raíz de, de que pusiera digamos, este, este grupo en ese programa,、pues、bueno, surgió un cierto interés en f r o g m e n por el grupo, por el VS Unión, y este aquí. Que otros dos compañeros, Antonio de Sevilla y c a l e n que no sé dónde están y dónde es este compañero, que me perdone, de f r o g m e n ¿no? Bueno, pues、eh, apareció un disco de ese grupo, del VS Unión, pero con otro nombre. Parece ser que en el año 2000,、eh, VS Unión o parte de, esa, de, esa, de ese grupo, pues grabaron otro disco que no llegó a ver la luz. Entonces, bueno, pues se me pusieron los ojos como platos, literalmente, y hoy. Lo vamos a estrenar aquí. Voy a poneros dos temas.、Eh, hoy vamos a poner solamente dos temas. Es un disco inencontrable. No, no ha sido publicado. O sea, quiero decirlo que lo que vamos a escuchar es una auténtica joya musicalmente hablando y desde un punto de vista de que no podemos no podemos comprarlo. ¿no? Así de claro y así de sencillo. Es una, digamos, es una maqueta. No sé si llamarlo maqueta, un disco final. Pero ellos intentaron publicarlo, pero no pudieron. El grupo en cuestión, digamos, la prolongación de ese VS Unión. Llevaba el nombre de Sevilla Minimus todo junto y sonaba de esta manera. Bien, pues así sonaba este prolongación de VS Unión, el Sevilla Mínimos, con este tema que acabamos de escuchar, el Senda, que era precisamente el título que daba, bueno, pues el tema que daba título al disco, si lo diremos bien, ¿no? Pues eso era el Senda. Vamos a ir otro más, no sin antes recordar que, bueno, se lo dedicamos en exclusiva pues, a Antonio y a Galen por facilitarnos la c o n s t i t u c c i ó n de este trabajo, que realmente, bueno, pues en su momento, en un momento, no creo que mucho tardar, porque no me aguanto demasiado, pues lo escucharé. En su totalidad, para que disfrutéis de. de bueno, si ya VS Unión era uno de mis grupos favoritos, lo reconozco, me, me parecían fantásticos, ¿no? Y ese Isla Menor es un, es un disco, bueno. Maravilloso, ¿no? a mí me parece muchísimo mejor que el primero, y el primero ya era bueno, ¿no? pero este me parece que merece muchísimo la pena, más si tenemos en cuenta que lamentablemente, lamentablemente no podemos encontrarlo por ahí como todos quisiéramos. Así que va, con, va para Antonio y Pagalen este nocturno de Sevilla Minimus. Para Antonio y Galen de f r o h e m i n Music y por hacernos llegar este fastuoso trabajo de Sevilla Minimus, todo junto, y que bueno, es la prolongación de ese otro grupo fastuoso de allí de Sevilla llamado VS Unión, que continuaremos escuchándolo porque merece realmente mucho la pena. Nosotros continuamos. Esto es Radio Clash y su programa Músicas en la Tarde, y voy a hablaros de las jornadas culturales que se van a celebrar el día 26 y 27 de enero de 2015 en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo. Los actos a celebrar comenzarán el lunes 26 de enero de 2015 por los pasillos del Hall del Conservatorio a eso de las 15.45 con la inauguración de las Jornadas Culturales, que correrá a cargo de los profesores y alumnos de dicho conservatorio que realizarán p、pues、una modo de álborada vespertina tocando todos sus instrumentos por lo que es el Conservatorio hasta concentrarse en el Hall. Para seguir en el auditorio a eso de las 16:30 con un concierto de música electroacústica ca a cargo de los profesores Jorge Carrillo y Miguel Fernández. Luego, a las 18 horas, mesa redonda y coloquio sobre las músicas modernas en la enseñanza, camino a la modernidad. En el que intervienen Eduardo Viñuela, profesor de músicas modernas en Musicología, Eduardo Salueña, coordinador del Taller de Músicos de Gijón, compositor, doctor en Musicología, Francisco Javier García, productor de sonido, arreglista y profesor de saxofón, Ramón Finca, profesor de músicas modernas y profesor de piano, Marco Martínez, titulado superior de Jazz por el Centro Superior de Músicas del País Vasco, Musikene, profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de Oviedo y director pedagógico del Seminario Improvisación de Serio, de Siero. También atum, y cerrará la conferencia Fernando Agüeria, director del Conservatorio Superior de Música. En esta charla participa quien vos habla Juan Antonio López, encargado de moderador un poco y de poner orden allí en esta、eh, interesantísima charla. A las 19.30, charla a cargo de don Ramón Sobrino Sánchez, catedrático de Historia y Ciencias de la Música, director del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, a modo de、eh, versar a la charla sobre la orientación profesional al alumnado del Conservatorio. Y a las 20.30 del lunes, para cerrar, habrá un concierto de la orquesta de profesores y d de alumnos del Conservatorio que interpretará una sinfonía de Haydn, dirigida por José Esteban García. El martes 27 de enero de 2015, en la sala de cámara, a las 16.30, habrá una charla de Fonsu Fernández García, director del Museo de la Gaita de Gijón. Lleva d a por título Contactos entre música popular y culta en el repertorio musical de la gaita asturiana. A las 18 horas, proyección del making of de la grabación del disco de la ópera Westside Story, dirigida por Leonard p e s t i n El profesor q u encargado de presentarlo será Juan Cue. A las 8, improviso el ensamble intuitivo con un concierto taller de improviso, la improvisación como base de expresión. Habrá una actuación del grupo El Improviso, basado en textos de Italo Calvino y otros, un taller con la participación de los asistentes interesados y luego una actuación compuesta por el propio grupo de improviso más los asistentes que hayan participado en el anterior taller. Colofón final en la sala polivalente a eso de las 17. Charla proyección sobre el mantenimiento de los instrumentos de cuerda frotada a cargo de luthier Roberto Rico Jardón. Thank、you p、pues、u esto e s que o í a m o s correspondía a Al disco de John Falcone, Cadencias y Enigmas, y escuchábamos la pieza que daba título precisamente, bueno, no al、no、trabajo, bueno, estoy empeñado en llamar el trabajo de, de John Falcone, se titula In the Way, pero estoy empeñado en llamarlo Cadencias y Enigmas. No, la pieza que escuchábamos era, bueno, todas las piezas que escuchábamos correspondían a ese otro tema que viene incluido dentro de ese disco de In the Way, que, era titula, que se titulaba Cadencias y Enigmas. Estaba interpretado por Adolfo r a c i n al piano y las voces y piano preparado.、Eh, Isabel Al cielo y voces, y el fagot、eh, John Falcone, que es un poco el, el director de, de esto. Bueno, escuchábamos esta obra porque John Falcone es un poco el director o el que aglutina el, la agrupación que os dije que iba a actuar el martes a eso de las 8 de la tarde. Bueno, sí, el improviso que actuará allí en el, teatro, en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, que está para los que no viváis en Oviedo. Bueno, pues está, os centráis, llegáis a la catedral y justo detrás hay aproximadamente. d e t r á s hay una plaza en la Corrada del Obispo. Bueno, pues a l l í está el conservatorio y, por supuesto, la entrada es, digamos, libre. No podéis ir allí a actuar. Antes no mencioné en el anuncio porque, bueno, improviso son varias gente: es John Falcone, Claudio Vázquez al violín, Steve Reich a la viola, Joshua Cole al contrabajo, Daddy Moyne a la tuba, Chema Fombón a la percusión, Pedro Menchaca, compañero nuestro de Radio Clash a la guitarra eléctrica. Y también actuarán con dos bailarinas, Ana Fernández y Rebeca Lavandera, que también improvisarán, improvisarán sobre la música que el grupo Improviso improvisará allí en vivo y en directo. O sea, que es todo improvisación. Y también participará la narradora. b e r t i Miravalles,、eh, más conocida como Tiber. Todos ellos allí bueno,、pues、estarán en esa actuación en vivo y en directo, y de ahí hemos escuchado pues, precisamente este Cadencias y Enigmas, que es un disco de improvisación libre.、Eh, los tres músicos que os acabo de decir se sentaron allí y surgió esta maravilla. Aprovecho también para deciros de que Radio Clash colabora con mi presencia allí, como os decía, en la mesa e l martes. Estaré de moderador de esta charla sobre las músicas modernas en las enseñanzas, Camino a la modernidad. Entendido por músicas populares, músicas modernas populares, sería el término más académico, más definitorio, más correcto para hablar de lo que es el rock y el jazz. ¿no? Todo esto, bueno, pues allí los contertulios de primera categoría pues nos hablarán un poco de, de la situación actual ¿no? de, de los estudios de las músicas populares、eh, a nivel científico, por así decirlo, ¿no? y luego también la posibilidad de que se implementen un poco en lo que es los estudios de música de, en un conservatorio. ¿no? De hecho, en España, creo recordar. Que tan solo está el m u s i q u e n e ahí en, en Vitoria, creo que está, ¿no? eh, en el País Vasco,、mmm, que da la titulación de, de jazz. Y no sé si hay otro, otro conservatorio que lo da, no sé si está en Barcelona. Y ahora recientemente creo que hay otro en La Coruña, pero no me hagáis mucho caso. Pero lo cierto es que en España, salvo el m u s i q u e n e que ya lleva unos cuantos años dando las titulaciones de jazz, mmm, mmm, no se imparte en ningún otro conservatorio. De nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues recordaros que estaré allí en representación también de Radio Crash, q u i é n vos habla, Juan Antonio López, pues un poco, bueno, pues poniendo orden, bueno, orden no, pero bueno, ordenando, organizando un poquito esta pequeña charla. Bueno, también hemos puesto a John Falcone ya improviso porque, bueno, ahí ya sabéis que se van a celebrar, creo que es en marzo, siempre se celebran en marzo, los premios AMAS. Los premios AMAS son los premios de la música asturiana y entonces John Falcone está. Nominado como mejor instrumentista a su, a su instrumento, que es el fagot, y de ahí que lo escucháramos un poco. ¿no? Y también tenemos otro de los músicos que aquí nos acompañan, pero no en esta faceta, ¿no? en, que es Pablo Canalís. Pablo Canalís tiene otro grupo. Ya sabéis que él hizo folclores imaginarios, que aquí le prestamos atención, y también formaba parte de, del grupo s e n o g u l que también nos dedicamos a escucharlo en profundidad y le seguimos la carrera muy atentamente. Bueno, pues él ahora está en un proyecto de una música que no nos encaja mucho, que es el Otus Scope, que es música así de versiones a la guitarra, a la batería y al bajo de, de músicas muy conocidas. Es música muy divertida, muy alegre, pero en su, en su disco. De, que lleva por título El sonido del mar, como yo le dije en una entrevista que tenéis ahí, que he publicado esta semana, que hablamos con él de este trabajo del Otus Scope. Bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, evidentemente, todo el conocimiento que tiene Pablo Canalis sobre, sobre los instrumentos tradicionales que, que también se utilizan en este Otus Scope, ¿no? Y sobre todo del juego de las voces, pues no se ha resistido a, en un momento determinado, en una pieza, pues. Incluirla, él hacer algo de las suyas. ¿no? Y para, para hacer su forma de, de, de entender la música, pues ha cogido una versión de una famosísima película, que era Sorcitroën. Entonces vamos a escuchar lo que hizo Pablo Canaris con esta banda sonora de Sorcitroën. Y ya os advierto, es única y exclusivamente la voz de Pablo Canaris.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 b a d a b a b a b a d a b a d a b a d a b a d a b a d a Este era Pablo Canalis versioneando una y mil veces bueno, la banda sonora de a n t o n García Abril de esa ya famosísima y universal película que era s o r c e Citroën.、Mm, perdón.、Oh, y Pero bueno, pues esta era su voz, única y exclusivamente su voz. Creo recordar que me dijo que 56 veces repetida en la que en diferentes secuencias, como muy bien. Habéis podido, podido escuchar, bueno, pues、eh, él imita con su voz a diferentes sonidos, diferentes instrumentos musicales, amén, de cantar para crear lo que es、eh, esta adaptación de la banda sonora de s o r c e i t r o ë n Bien, ¿qué ocurre si unimos a John Falcone y a Pablo Canaris, que ya lo he dicho, están nominados a como Grupo Revelación o Tus Scope y como mejor vídeo, es un vídeo realmente muy, pero que muy bueno, lo podéis ver ahí en la página, en la conversación que tuve, pues puse el vídeo del tema El Solitario, ya veréis cómo. Como lo pasáis muy bien, así que pido el voto para ellos, n o pero lo que os decía, vamos a unir al, a John Falcone y a Pablo Canalis. Falcone nos va a tocar、eh, su instrumento, el fagot, por el cual está nominado también en los premios Sama, y en este caso Pablo Canalis nos va a interpretar la máquina de escribir. La pieza se titula Y es una máquina. Pues、ahí tenemos a los dos nominados, a John Falconet, Alfa, God, y bueno, pues en este caso a Pablo Canalis como miembro de Otus Scope, a l mejor vídeo y al grupo Revelación. Bueno, pues ya sabéis, entráis, buscáis Amas ahí en, el, en internet y los premios de la música podéis votar por ellos. Bueno, a m e n d e por otros músicos, ¿no? Pero bueno, nosotros los que le seguimos la pista es a estos dos. Bien, continuamos, lo hacemos. Con un tema de, del regalo de Reyes que, que os puse, n o aquel disco que bueno, puse ahí una foto de, de, de una caja de un regalo de Reyes, no os dije nada al respecto. Bueno, en un momento determinado cambiaré la foto y pondremos la, lo, lo que es la portada. La portada del disco. n o Lo cierto es que el regalo era una composición de s v e n e z Preissner, compositor polaco,、mmm, grandioso él, de infinidad de bandas sonoras, autodidacta en el mundo de la música. Recibió algún que otro cursillo musical, pero básicamente es lo, él lo sabe todo pues, bueno, por sus propios estudios y su propia intuición que le guía a componer. ¿no? Se hizo famoso allá por la década de. de Los 90, yo creo que fue n o cuando hizo aquella famosa triología de las películas de azul, blanco y rojo, los colores de la bandera francesas, es que, bueno, t a n de moda están últimamente por esos acontecimientos tan desagradables que han ocurrido. Bueno, lo cierto es que ahí estaba con su amigo Kieslowski, creo recordar, o se llamaba así el director, n o y, y bueno, juntos hicieron muchísimas bandas sonoras. Amén de eso, bueno, pues él tiene algún que otro trabajo orquestal, algún trabajo, alguna composición, y es lo que escuchábamos: era el silencio, noche y sueño. Y en ella、eh, teníamos dos voces. Principalmente había una voz femenina que todos conocemos, pero que、mmm, de, de alguna manera estaba siendo utilizada de, un, de una forma total y absolutamente diferente, que era la voz de Teresa Salgueiro. Ya sabéis que Teresa Salgueiro estuvo muchísimos años en ese otro afamado grupo portugués, Madre Deus. Hace ya unos años ella comenzó una carrera en solitario, digamos, cantando bueno,、pues、el estilo tradicional o más conocido de. De, de, del país vecino que es Portugal, pues es el, el Fado, más conocido como el estilo del Fado, ¿no? Pues bueno, ella sigue ahí cantando, tiene una voz realmente deliciosa. Y aquí es Benet Pretner, digamos, la saca un poco de su contexto y la pone a cantar salmos en latín. Aunque hay un tema. Dos más bien en los que cantan en inglés. n o Lo que vamos a escuchar es un tema en el que participa la segunda voz o la, el otro protagonista, que es un niño que se llamaba, bueno, un niño de aquella, claro, evidentemente, porque este el disco es del año 2007, se llamaba Tom c o o l y ¿no? y juntos nos van a cantar la canción que va a sonar a continuación. Pues así sonaba este e s b e n i e z Preissner, la composición, la interpretación de Tom Cooley, el niño que de aquella, yo calculo que tenía todo lo más 10 años, así que bueno, ya veis, no, no va a ser posible de, de que repita lo que aquí acabamos de escuchar, he acompañado por la voz de Teresa Salgueiro. En este caso nos cantaban en inglés, pero la mayoría de los temas, sobre todo en especial los que canta Teresa Salgueiro, están en latín y son, bueno, pues salmos de h o b Y de Mateo, son los que con la inspiración o lo que ha tomado como fuente de inspiración e s b e n e s p r e s s n e r Bien, nosotros continuamos para no romper un poco, pues, bueno, e s t a tremendamente, esta belleza y esta armonía, nos vamos con este griego, él es. Stamatis s p a n u d a k i s si lo diré, ¿no? Porque tengo que acordarme de memoria, porque ya sabéis que el disco no viene en griego clásico o en griego, sin más. Y, y bueno, pues nada, Stamatis s p a n u d a k i s y este es el tema que se titula Adagio del mar. Del mar de Stamatis Spanudakis, y vamos a escuchar una canción porque el disco está, ya sabéis, que está dedicado a la Virgen María, y qué mejor que escuchar una canción que lleve por título María. ¿Quién mirando al cielo en una noche estrellada no se ha sentido alguna vez intrigado por su origen? ¿Quién no se ha preguntado qué relación existe entre este inmenso firmamento y los seres humanos? Muchos científicos han comenzado a hablar de la evolución como una danza, como un progreso sin objeto, ni sentido, ni dirección, que no se dirige a ninguna parte, que simplemente explora un espacio de posibilidades. Pues el tema musical que acabamos de escuchar y que se titulaba La creación viene contenido en este trabajo, Hijos de las Estrellas, de Mariano Lozano. Era, y esas frases eran un poco la sinopsis o la idea principal que, que le motivaba la composición y, sobre todo, el baile que, que se hacía con esta música. ¿no? Era una pieza de danza y era un poco un camino, toda una evolución. Bueno, pues con otra pieza de, de este Hijo de las Estrellas de Mariano Lozano, nos vamos a despedir. Hasta el próximo miércoles. Espero que todo lo que os h a sonado haya sido de vuestro, agrado, de vuestro agrado. Vaya, como estamos hoy, ¿no? En fin, haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis pasado bien. Y el próximo miércoles, pues dentro de 15 días, aquí estaremos y esperemos que con más y mejor. Entre tanto y no, salud y saludos para todos. Y por cierto, el tema que viene a continuación se titula La vida nace en el mar.